La verdad que estoy muy contenta. Tengo un entusiasmo que no les puedo explicar del desafío que tenemos por delante. Y mirando cuál es la diferencia entre lo imposible y lo posible, la diferencia es la determinación. Y estamos determinados a gobernar esta provincia. Y eso nos entusiasma. La verdad que... Caminarla va a ser sencillo porque ya venimos haciéndolo, visitando a cada uno de nuestros vecinos, pero ahora con el entusiasmo de decir que tenemos un proyecto para que Río Negro esté mejor. Río Negro es una provincia rica, diversa, distinta, única, con mar, cordillera, con valle, con estepa, con todas nuestras economías regionales y con nuestra gente. En cada rincón encontramos valores humanos que están esperando que se los escuche, que se les ponga el oído y que pongamos en marcha un plan de gobierno que nos integre, que nos identifique, que nos... Con eso, digamos, somos rionegrinos por esto. Por eso hemos diseñado un programa de gobierno, un plan, una propuesta para los rionegrinos que contemplen estas cosas, basados... Por un lado, en la generación de empleo, porque si hay algo que va a distinguir la fórmula que tenemos con Flavia, es que las mujeres siempre buscamos proteger, buscamos que nuestros hijos tengan un buen futuro. Y yo, esencialmente, me quiero comprometer con todos los rionegrinos para que nuestros jóvenes se queden en Río Negro, porque en Río Negro hay oportunidad para quedarse, para formar nuestra familia, para tener futuro. Y esencialmente el compromiso este tiene que ver con nosotras disculpen los varones con esa cuestión de las madres que queremos que nuestros hijos vivan mejor y sinceramente cuando quedó la fórmula constituida con flavia lo primero que se me viene a la cabeza es esto el instinto de madre que tenemos y que cuando participamos en un lugar lo transformamos de otra manera tenemos otra manera de construir la política y estamos en un tiempo que donde la mujer no es ya el cupo en una lista, sino que venimos a buscar esos espacios porque hemos trabajado, porque nos formamos, porque estamos preparadas para cada uno de los desafíos que se nos proponen en el camino de, de, de la diligencia, de la política. Así que eso me entusiasma muchísimo porque tener la riqueza que tiene Río Negro y tener el recurso humano que tenemos con los candidatos que conformamos esta lista Estoy muy convencida de que estamos determinados para gobernar Río Negro y que somos diferentes. Mucho se habla de la nueva y de la vieja política. Nosotros representamos valores. Muchos de los candidatos, la mayoría, diría un 90%, son gente que viene del sector privado o que por primera vez tienen la oportunidad de ser parte de una lista. y También los veo entusiasmados. También los veo entusiasmados y eso me llena el corazón porque tengo el corazón y la mente al servicio de los rionegrinos. La verdad que va a ser una tarea difícil. No por este entusiasmo negamos la realidad. Sabemos dónde estamos parados en este inicio. Sabemos desde, desde dónde arrancamos. Pero estamos convencidos que Río Negro merece estar mejor. Cuando recorro la provincia y hablo con un ganadero, cuando hablo con un productor, cuando hablo con algún vecino que tuvo que ir al hospital a sacar el turno a las 4 de la mañana y que después llega el turno, y ese turno se canceló y tuvo que estar largas horas de su tiempo y el tiempo es oro entonces tenemos que trabajar para brindar un mejor servicio de salud para que nuestros hijos como decía Alfredo tengan una mejor educación la educación es el único camino que nos iguala, que nos da la oportunidad de salir y se lo dice alguien que la educación me permitió salir adelante ya no voy a repetirles a ustedes me conocen cuál es mi historia pero realmente la educación me permitió llegar hoy acá así que la educación va a ser otro de los pilares fundamentales de nuestro programa de gobierno y también la justicia porque nosotros desde, desde Cambiemos defendemos las instituciones defendemos la justicia defendemos la administración de justicia, defendemos la república no queremos más invasión de poderes ningún gobierno no ningún ejecutivo debe dar por sentado las decisiones judiciales ningún gobierno debe dar por sentada las leyes que nos hacen bien en la gestión y no la que son para beneficio de todos los ciudadanos, queremos república queremos instituciones, y es verdad también que en el contexto que nos encuentra la campaña, caminar la provincia en un contexto nacional, con la economía como sabemos, turbulenta, con esa tormenta como dice el presidente por la cual estamos atravesando nos hace poner también más firmes nuestras convicciones entender que vamos por el camino correcto